Moviéndote al arrullo de un viejo otoño, eres mezcla de ángel y de demonio, sin pensamientos fijos y sin costumbres, animalito dócil junto a la lumbre. Basta tu paso mariposa que vuelas de brazo en brazo. Mujercita que has hecho tus veinte años, sembrado de suspiros y desengaños. Mujercita que hiciste una quimera, de este deleite amargo de primavera. Deleite que has sentido lleno de sangre. Corriendo por tu cuerpo lleno de hambre, buscando el dulce peso limpio y seguro, de un hombre hecho y derecho más bien maduro, fruta amarilla que contrasta al son rojo de tu mejilla. Mujercita que tienes en el espejo el miedo de tu rostro que se hace viejo. Mujercita que temes que el tiempo pasa y que tu apartamento no es una casa. Sabes que tus amantes no son eternos. Necesitas un hombre para los inviernos Cuando se van de pronto sin un murmullo Los encantos que hicieron tantos arrullos Tu piel se arruga, tu suave movimiento perdió figura Estos amores nuevos que a ti un buen día te enseñaron la historia que no sabías Una historia de besos y desengaños ¿Qué has llevado en tu cuerpo año tras